Buenas noches a todos los sintientes de anedonia que tean esta esta noche de jueves 14 de Payares del año 2013 sintiendo Radio Cucan, la radio libre de UBIU ¿Por qué me suele eso de decir cada día la de más gente? es si a lo mejor no verdad, no es la de más gente y la de Esta noche estoy teniendo una, una serie de, ¿eh? de, de inconvenientes informáticos que seguramente tampoco vayan en un lado, porque ya sabéis que yo habitualmente tengo muchos inconvenientes informáticos. El inconveniente informático que más me está jodiendo hoy es que no me, no me, el ordenador no me reconoce el, el yapicerín USB ¿eh? en, el que, en el que traigo la música. y eso no llega nada grave porque la sintonía está puesta en 40.000 sitios en internet y entonces esto pela, no pasa nada lo que pasa es que la canción de cierre ¿eh? Eh, <coughs> está también en muchos sitios pero como no, la, no me puse a sentirla no sé si suena bien o suena mal en, en, en todos los sitios entonces escogí una ¿eh? y cuando cerremos el programa entenderemos si la bien o fórmula mal eso no lo voy a saber hasta ese momento ¿eh? y vosotros tampoco lo vais a saber vais a enterar pues nada más ¿eh? si estáis si estáis siguiendo a Nedonia hasta el final ¿hasta qué hora va a ser? no tengo ni puta idea ¿a qué hora, a qué hora voy, a, voy a terminar voy a terminar a Nedonia? porque, a ver, de normal debiera estar aquí por lo menos hasta las 12 de la noche ¿eh? a ver, ¿quién dice hasta las 12? Dice hasta las 11 y media por lo menos, ¿eh? o a lo mejor un poco más, debiera pero, ¿sabes lo que pasa? que estoy mal, estoy mal otra vez ¿sí? sí, sí, sí. De, de catarrón, estoy malo de, de catarrón eh... y curioso porque eh, ¿cuándo fue la última vez que, que tuve malo? siempre me pasa algo joder, cada poco estoy malo o estoy cansado y, y no puedo hacer el, el programa en condiciones yo creo que no hay ni, ni siquiera dos meses de De, de la última vez que, que tuve que tuve jodido ¿eh? y que fíjate por ejemplo jodido, ¿No ¿vos acordáis aquel día que, que empecé a soltar toses ahí a mogollón? si ¿Sí? sí, hombre si sí, tenéis que acordar pues tenéis que acordar pues, porque porque me cago la ley y oye, les, les toses ¿eh? yo creo que yo creo que no notense en, en la radio en vos pared. Hombre, yo, yo creo que sí ¿eh? que les, les toses yo y una cosa que se nota mucho en la radio mira, otra pifia informática ahora estoy intentando amenorgar la ventanuca ¿eh? de joder no puede estoy intentando menorgar la, la ventanuca de de esto joder vale, porque yo quiero ver tres dos cosas a la vez eso, vale, y es que a ver mirad, ya vos lo conté 40.000 veces, pero no pasa nada por contarosla otra vez, otra vez más la cuestión, y es que eh, Aquí en el estudio de la cuca tenemos <coughs> pincha tenemos dos ordenadores. Un ordenador que lleve a través del que ponemos la música y que y el que hoy no me reconoce el yapicerín USB ¿eh? y me tiene a mí mosqueado y cabreado y enfadado. Y luego tenemos otro que el que usamos para grabar y, y chatear y todos estos milongues. Y entonces es y para ver cómo se va grabando, porque para ver si se está grabando bien tengo que verlo. ¿eh? No sé vosotros, a mí parece lo normal. ¿m? Pues para pa ver que está grabándose bien tengo que verlo. Y para chatear, pues también tengo que ver el chat por si alguien, ¿eh? qué sé yo, hipotéticamente un sintiente quiere decirme alguna cosa, hacerme alguna petición o qué sé yo, pues para desfadar la letra el chat. De momento en el chat está nada más eh, Fuku. Hola Fuku, buenas noches, muy buenas noches. Que, que por una persona que está metida en el chat. Dito que luego hay más gente pero y porque aquí dice que, que hay cuatro personas por lo menos. Ah no, me ahora hay hay hay otro hay otro conectado, un, un tal. Venga, que ya ya estaba de antes. Oye, hurraí. Right. Perdona, porque porque nunca te, nunca te había visto nunca había visto en antes. Venga, yo acaba de meterse otro Madre de Dios Venga, hay otro, joder Mira, hay uno que se llama Wes Ray Hay otro que se llama Wes Oliver Hay otro que se llama Wes Madison Madre de Dios, joder Vaya cantidad de Weses que hay Ah, el West Oliver y el Tromador Hola, Tromador, ¿qué tal, hombre? Un... Um... El trovador que hoy, hoy me parece a mí que está que contento, ¿eh? El trovador me parece a mí que está contento, porque el trovador y un raro, igual que, igual que soy yo, para algunas cosas, ¿eh? Bueno, para algunas cosas o para muchas, porque al fin y al cabo, eh, yo creo que el trovador y uno de esos que tampoco están muy bien adaptados a la sociedad esta. Bueno, yo creo que la gran mayoría de los sintientes de Anedonia no están muy bien adaptados. a la sociedad esta teniendo en cuenta que, que yo el anedónico miserable no estoy bien adaptado a, a la sociedad esta hay más magla! Magla la más la y el aguerray y más la que lle que ye otra otra mega mía ¿eh? y joder qué pasada cuánta gente ...y está esta noche sintiendo sintiendo la anedonia no es que yo encantado ¿eh? ostia no, no me presta a mí ni nada tener a gente sintiendo la anedonia... me gustan más de dios Por cierto, ya sabéis, bueno, si estáis ahí ya lo sabéis perfectamente. 107.3 de la frecuencia modulada, y si no, www.radioquca.org Y por supuesto, lo que estáis entiendo ahora mismo, aunque ya lo dije bien de veces, y ¿eh? ¡Hanedonia! que hay mucho tiempo que no lo digo, pero la anedonia y un trastorno psíquico ¿eh? perfectamente reconocido y seguramente que bien en eh, los catálogos médicos estos del dsm 4 y estas cosas y viene catalogada ¿eh? como como la, la incapacidad para pa sentir placer el AN, ¿eh? el, el que es partícula negativa y el EDONE, que quiere decir placer precisamente en, en griego La escena que yo, eh, como soy el anedónico un miserable, eh, pues ya sabéis, el anedónico, ¿por qué? pues porque tengo un poquillín de anedonia, ¿y miserable por qué? Pues una cantidad de cosas que, caso, caso sí tengo que contarles. Y tengo más, tengo más apellidos, eh, tengo más apellidos, todavía. Eh, a lo largo de la historia del, del programa, eh, Fueron, fueron surgiendo eh, Ni siquiera cuando empezó el programa El programa llamaba Sanedonia pero, pero la Anedonia con miserable no existía todavía, nació poco después Y luego según fue pasando el tiempo La Anedonia con miserable, O sea, yo, que no soy de esos que falen En tercera persona de sí mismos Que hay una chorrada, vamos a ver <risa> tercera persona no hay, no hay por qué tal Bueno, historias, cuentos Que, que según fue pasando el tiempo la anedónica convencerable convirtióse en el anedo bueno convirtióse no ya y era ¿eh? lo que pasa que ocurrió seis sí, ocurrió sí, el, el término o conocí el término o que conocí joder otra vez estoy falando en tercera persona me cago en la puñeta joder, No, no está bien eso no está bien ¿eh? que digo yo que yo conocí el término apofenia ¿eh? y entonces dije yo que, que iba a A, a meter también ese, ese término al, al, al perdona, que estoy desenvolviendo un caramelo que yo nunca como caramelo lo que pasa es que como tengo la garganta jodea pero ¿eh? para, para tenerla eh, un poquitín eh, des, desirritada mientras feo el programa luego cuando vaya para casa voy a tenerla a la, a la vida pero bueno, de momento por lo menos para tenerla un poco mejor voy a comer un caramelo cosa muy rara a mí porque ya os digo que yo caramelos nunca como nunca pero bueno pues eso que, que quede quedé como el anedónico miserable apofénico ¿eh? la apofenia tiene eh, una una manía ¿m? de de ver de ver causas donde no les hay más o menos podía decir así, ¿no? vosotros podíais decir coño por qué coño y eso de, de ver causas donde no les hay Bueno, pues y sencillamente que tú ves una cosa y dices tú, ah, esto va a significar que tal y va a pasar tal otra cosa y no sé qué. Bueno, yo soy básicamente, soy apofénico para muchas cosas, ¿bien? Porque yo soy de esos que ven, ven señales en partes, que luego yo me tiro, luego yo una chorrada luego no pasan pasen esas cosas, pero yo oye, veo, ¿no? ¿Mm? Veo muchas en el, en el número 23. ¿Eh? yo estoy obsesionado con el número 23 entonces bueno yo creo que, que lo de apofénico pues está bien está bien dicho ¿no? so, el aneddótico miserable apofénico ¿eh? Eh, también un, un, un día ¿eh? descubrí que me hacía más gracia hacer el, el programa tanto tan oscures ¿eh? O me oscures oscures de todo no Porque, porque tengo una luz pequeñina que prendía, pero bueno, apago las luces grandes de, del estudio de fuera y tal, porque estoy más a gusto de ser luz, las luces molesta. O sea que también soy fotofóbico. ¿eh? Soy el anedónico, miserable, apofénico, fotofóbico. ¿eh? Y, y también solía decir muchas veces que yo era el anedónico, miserable, apofénico, fotofóbico al que molestaba el ruido. porque no conocía ningún concepto así más ningún término perdón para pa referirme al tema este de, de que me molestasen tanto los ruidos pero ahora ya lo sé mira que bien ya puedo añadir al cuento a ver el nombre con nombre miserable primer apellido apofénico, segundo sería el de la madre bueno ya no ya no necesariamente porque ahora pueden ir en, en, en el orden puesto en el primero el de la madre y luego el del padre No, ya en mi caso, que yo soy un ser nacido de sabe Dios qué, pero yo no tengo ni madre ni, ni padre mm, A ver, anedónico, miserable, apofénico, fotofóbico y ahora además, esos son los, los cuatro primeros Y ahora no, tres, a ver, anedónico, nombre, miserable, apofénico, fotofóbico, tres, vale Y ahora el cuarto, hiperacúsico Y, y hiperacúsico, entreme en que ya eso es lo que me pasa a mí, que tengo un poqueñín de hiperacusia ¿Sabes lo que llega a peracusia A ver eh, Como me molan me pone etiquetes en las cosas y ¿eh? sí. Luego es potrico otros días contra Contra el etiquetar Y el, ¿eh? el, el, el querer comprimir las cosas En, en grupos, categorizar no, Pues yo también, de hecho vez en cuando Ya veis que también, que también lo, lo, Los pongo las, las etiquetes y las categorías Bueno, pues mmm, la hiperacusia Bien eh, Estaba pasando el caramelo de lado a lado La peracusia lleva un mal también eh, digamos y mal porque porque yo si no es hiperacúsico que si es no de tú que yo a veces quisiera que todo el mundo fuera peracúsico porque hubiera un poquillo más de silencio pero bueno la peracusia eh, lleva un trastorno eh, que, que en lo que se en lo que se materializa en lo que se traduz ya que las personas que lo sufren pues eh, ruidos sonidos que para los demás para otras personas son perfectamente soportables a ellos yo no resulten extremadamente molestos ¿Mm? a mí digamos que no me pasa tanto como tuve Yendo por ahí a eh, lo que llega la, la hiperacusia así la gente que tiene mucho hiperacusia lo mayor el, el, el mero ruido por ejemplo de romper un folio cogéis un folio rompéislo por la mitad y falla un ruido que bueno, que un ruido que no, que tampoco va a ninguna parte, no pasa nada. Pues a, a, a gente con, con hiperacusia grave, con hiperacusia severa, puede parecer absolutamente insoportable ese ruido. A mí ya vos digo, no me pasa eso. Pero sí me pasa que no me gusta, por ejemplo, yo sentir voces y vuelo fatal. Eh, sentir voces quiero decir, no, no sentir una voz normal y corriente, sentir voces en asturiano, falar a voces, quiero decir, yo eso yo vuelo muy mal, ¿eh? A mí yo no soporto estar en una conversación a voces. No lo, no lo soporto. Y una cosa que no, que no llevo, tío. Que no llevo para nada. Tampoco no soporto cosas que... Bueno, seguramente tampoco no soportáis los demás. ¿eh? Claxones, ¿eh? El sonido de un claxon Y una cosa que me ofiende... Dios, madre... No vos podéis imaginar lo que me ofiende. Paso muy mal. Paso muy mal al, al, al, sentir un, al sentir un claxon Pero bueno, oye... Ya lo que hay, ¿no? Ya lo que hay. Y, y, y no me queda más... No me queda más remedio que... Que... que llevarlos. Lo que pasa que, bueno... Yo que ser una persona... Más bien tranquila, callada y tal. Cuando voy por la calle y hay algún gilipollas Toca el toca el clasón, pongo en ese Momento encendido ¿eh? Y empiezo a insultarlo. que sí yo, joder? Empiezo a insultarlo y a amenazarlo y a ir maldito. ¡Uy! ¿Que sí? ¿eh? ¿No lo queréis? Sí, pues ¿y es verdad? ¿Y es verdad? yo, ¿verdad? ¿verdad? uno toca El clasón y pongo... Me, ¡Uf! Póngame, póngame que, que no vos podéis ni, ni, ni imaginar, ¿eh? Póngame, pero, pero muy, muy, muy cabreo. Muy, muy cabreo. Y, y no sé qué más iba yo a... Me iba a contaros. Eh, Ah, bueno, que, que, que en general, a ver, lo, lo que son los ríos altos, por ejemplo, yo que sé, por su sitio que tiene la tele alta, la radio alta, llevo lo mal, llevo lo mal. Curiosamente, la música alta, no, esa esa llevo la mayor. Pero bueno, y qué sé yo, ahí... Ahí, ahí supongo que habrá que habrá hiperacúsicos para todo no claro tiene que ser tiene que ser asesina bueno madre pues yo pensaba que tenía pago esto bueno no pasa nada no importa ya sabéis que las pifies ¿eh? son parte integrante y necesaria de anedonia que sería de anedones si no si no, no hubiera pifies en ¿eh? anedones claro, sin pifies y era y era y era la cabose no ¿eh? era No llena anedonia ni niñera nada Bueno mmm, Que eso que soy entonces El anedónico miserable Apofénico, fotofóbico Hiperacúsico, ¿vale? ¿Estáis contentos con todo eso? Bueno, pues hoy y, y, y, Sin que sirva de De precedente nadie va a poner un cantar ya porque Estoy empezando a tener calor Para quitar la, la sudadera y tal pero casi que no tengo no tengo muchas ganas de, de poner un cantar todavía Joder, llevo 19 minutos de programa cómo voy a poner cómo voy a poner un cantar eso sería un sacrilegio yo creo que sí este programa me pone cada vez menos cantares eh ay dios Acuérdame de aquellos tiempos en que yo era capaz de poner esos siete en una hora madre de dios vaya por de programa yo no lo escuchaba y fuera si fuera yo no lo sentía vamos Joder, que, imaginemos a, a mí que en general no me gustaba, no me gustan eh, eh, los programas musicales, ¿eh? porque yo, verdad no me gustan los, los programas musicales. Yo ya dicho lo, muchas veces, pero pero no tengo ningún ningún problema en, en volver a de, en volver a decirlo, ¿eh? Eh, yo, joder, si quiero sentir música De verdad, que, que pongo, la, pongo la En casa, pongo la música que a mí me gusta Y siento la yo siento la yo nada más y, y bien, ¿no? No pasa nada Que hay gente que sí que gusta la radio musical Bueno, en la cuca Podéis flipar, ¿eh? Tenéis aquí programas de, de música Pero realmente alucinantes Tenéis programas de música muy, muy buenos no en el caso de este ¿eh? este no en un programa musical y, y la poca música de pongo si, bueno no sé si será bueno o si será mala la cosa y es que gusta a mí y con eso ya, ya bondo ¿eh? con eso tenéis tenéis a, a mundísimo vamos <risa> tenéis y, tengo y, y tiene todo el mundo pero me gusta me el falar eh, y gusta pues la radio que fala por eso no quiero dejar de recomendamos otros dos programas ¿eh? uno que me tienen flipado en medio la cuca al de la espada de Damocles, que ahora olvidó vídeos me otra vez, joder. Debo voy a mirar a ver qué lucha he ver en directo pa, porque bueno, yo tengo que reconocerlo. Yo escucho uno siempre a través de los podcasts, eh. eh las grabaciones. Entonces como que no, no sé ni siquiera qué día lo ponen en. lo ponen en directo. Pero bueno, que hay un programa que me gusta mucho por eso, porque fala mogollón a además Y ha sido un, un programina que. que fala de, de mitología clásica, de mitología clásica, ¿ves? ¿eh? Qué cosa más rara, eh. Uno, uno que fala de mitología clásica, lo que pasa es que mola, porque luego. también lo, lo lo asocia con otras cosas nada y es muy prestoso muy prestoso a mí me gusta mucho Y luego, joder este que todavía casi casi no lo empezó pero pero en así yo creo que, que puede llegar a ser muy prestoso ¿eh? el de, el de nuevo desorden mundial este de los a las dos horas diez yo tengo, tengo mucha fe tengo mucha fe en que ¿eh? en que en, en que acabe bien porque joder eh, ese programa ¿eh? el del nuevo desorden nuevo desorden mundial ...es y y editorías de la conspiración... ...y ya sabéis que a mí me gustan mucho... ...las teorías de la conspiración... ¿eh? <coughs> ...muchos... ...bueno, los, los que sigáis el programa... ...desde mucho tiempo... ...sabéis que, que de algunos decía yo... ...hay tiempo... ...bueno, estoy un poco chorrada de no sé qué y tal... ...o este sea, tuve como, ...la mitad de las veces que decía que eso... ...tuve como con con patates... ...porque luego cuando empezó la cosa... ...está extremadamente jodida... ...fui viendo que todo ya era verdad... ¿eh? ...entonces ¿y ahora... Estoy también absolutamente convencido, por ejemplo, de la, de la teoría eh, de los reptilianos. Esa que dice que, que estamos gobernados por, por reptiles, ¿eh? que se disfracen de humanos, pero que en realidad son reptiles. Yo creo firmemente en eso, creo firmemente en eso por una cosa muy importante. Y que, que, que, que muchas decisiones que tomen, muchas cosas que dicen, para te cuenta, fuente pescan siete, de que no pueden ser humanos y absolutamente imposible que sean humanos. De hecho eso me parece a mí que porque además estos estos rapaces los que fan este, que empezaron ahora a hacer este programa comenten que que bueno que ellos eh, prestaría prestaría ellos lo de que la gente ellos pidiera temas o yo suicidiera cosas de las que hablar. Yo pienso pedir ellos que falen del, del tema así de los reptilianos, ¿eh? Estoy interesadísimo, joder. A ver qué enfoque ¿eh? O solo faltaba que me dijeran, no, hombre, no, eso soy una chorrada. Aunque yo conocí conspiranoicos que me decían que soy una chorrada. Digo, coño, pues vos pues, creéis lo de... Lo de que nos fumigan con aviones Y no un creéis lo, lo de los reptilianos A mí pasa parece mucho más creíble Los reptilianos que, que, que los aviones fumigadores Sí, joder, porque Hostia va, Lo de que los aviones fumigan Y una cosa que Bueno, no sé Hasta qué punto puede ser una chorrada Porque, oye, pues El, el chorro se condensa, tal Y además, dices tú Bueno, en función de ...de la climatología pues que se condensa de una manera de otra... ...pues parece pues, pues, un poco pillado por los pelos... ¿eh? ...el tema de, de que nos fumigan... ...porque que van fumiganos nada más cuando está cuando malo... ...y, y cuando está bueno y va a seguir el buen tiempo... ...y, al, y altas presiones... ...entonces no fumiguen, el día que hay altas presiones... ...no sé, no sé... ...pero no digo yo que no, ¿eh? porque ya os digo... ...tú que vas a comer muchos con patates... ...y no, este es igual y yo, otras de las que tengo que a comer con patates... Que se puede que se haya con patates, bien, ¿no? ¿Mm? Mejor que se haya con patates que no que se haya con pimientos. Si es con pimientos, no la como siquiera. Mira, yo, si llego con cualquier otra cosa, y no llego con patates, llego con arroz, o llego con verza, ¿eh? ver, yo con bolo, ¿eh? no pasa nada. Llego con zanahoria, pues encantado. Llego con tomate, hostia, mejor todavía. ¿eh? Pero llego con pimiento, no, mira, con pimiento uno. No lo como, no como ni, ni la teoría de los chentrais esos de que nos fumigan ni ninguna otra. Y la de los reptileros, yo creo que esa no voy a tener que comerla con nada porque esa creo la apis juntillas, eh. Hostia, estoy convencido. <coughs> ¿Cómo es posible si no que, que fajan esas declaraciones que falla? Porque tú puedes decir, hombre, pues a lo mejor y que tantas apartados de, de, de lo que es el mundo real, ¿eh? que a lo mejor, bueno, pues lo dicen en serio. Hostia, pero no sé, ¿eh? Y que el mundo real se ve por la calle. Se ve por la tele. Se ve a través de la ventana. ¿eh? Yo ahí caminaba por Perú. ¿eh? Eh, sin más, o sea, no fui a ningún sitio especial. La cantidad de gente que topé, mendigando, con ¿eh? la cantidad de gente, ahora, cuando salga de aquí, voy a pasar para casa. Pues seguramente voy a ver a mucha gente durmiendo en la calle. ¿eh? ...pelea... veía mucha gente... ...mendigando... la calle. ...pero al noche voy a ver a mucha gente... ...durmiendo en la calle. ...ya lo dice tres hermanos... ...lo curioso es que... ...seguramente voy a ver... ...seguramente no... ...porque estoy seguro... ...absoluto... Eh, ...voy a ver a mucha gente... ...que no tiene aspectos de... ...de... de mendigo... ¿Mm? Eh, ...hoy... ...hoy o cualquier otro día... ese gente que veo pidiendo para que no tienen muchos de ellos no tienen aspecto de mendigo tienen aspecto de igual que el que podéis tener cualquiera de vosotros o lo que pueda tener yo ¿eh? Eh, tienen ese, ese aspecto porque hasta hace cuatro días tienen personas perfectamente adaptadas a la sociedad que yo lo que pasa que quedaron en, en sin trabajo quedaron en sin ingresos a lo mejor quedaron en sin casa pues a lo mejor resulta que, que quedaron en sin casa y por ese motivo uh, siguen... Igual siguen hasta... Tú imagínate, ¿eh? tú mira el, el, el retorcimiento. A lo mejor siguen hasta teniendo trabajo. ¿eh? Uy, ¿cuánta gente hay, por ejemplo, que ahora con el rollo este de, de los seres y la de mi madre? Los no seres sé, que, yo, que yo no los entiendo muy bien. Eso tendría que venir, por ejemplo... hoy comentábame el trovador que igual subía a hablar de esto lo que pasa que bueno al final no pudo venir eh, yo un tema que no controlo porque pero que sé que por ejemplo mucha gente que, que estaba trabajando de, de seguido eh, de repente bueno pues trabajaban 15 días y 15 no o, o pasaron de trabajar 8 horas a trabajar 4 entonces puede ser guapamente con una persona está trabajando está ganando 500 pavos Pero, pero tengo una letra en la hipoteca de, de 600 ¿eh? entonces no puede hacer diferente porque tiene que comer y estas cosas y entonces quedó sin casa y a lo mayor que en no quedo la calle ¿Mm? si sí, tengo 500 tampoco pagues un alquiler y comes y estas cosas hombre A lo mayor posible pagar una habitación Qué sé yo tampoco lle una una cosa que me ¿eh? que a mí me que a mí me Eh, que me lleva a reflexionar solo me lleva a pensar que el que te arriba ¿eh? y mire por la ventana va a ver esas cosas y que si después de ver esas cosas fales declaraciones que, que falle, pues entonces es, me parece perfectamente factible pensar que esa persona no es humana ¿eh? que esa bueno, persona es individuo es ser y más bien un reptil, porque no Eso es lo mejor, y más más miserable todavía que yo, yo más miserable que, que la de Nodicu miserable, ¿eh? Que sé yo. Yo soy miserable por muchas cosas. Hoy también venía pensando en, en otros motivos, otras razones por las que por las que soy un, un miserable, ¿eh? Eh, Soy miserable, por ejemplo, me ¿eh? voy a contaros una cosa, y es totalmente real, ¿eh? Lo que queréis decir, hay una cosa emocional, y una cosa que, que no controlo, Pero, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, yo, por ejemplo, cuando, cuando la mayoría de la gente, vamos a empezar a hablar de esa manera La mayoría de la gente, cuando consigue un trabajo, sea el trabajo que sea Consideren que el trabajo en sí mismo lleva una cosa buena Y por eso, cuando consiguen un trabajo, pues están contentos, ¿eh? tan contentos y, y, y cuentan lo todo el mundo y tan felices y, y de subidón y estas cosas. Bueno, pues a mí pasa todo lo contrario. Yo cuando cuando encuentro un trabajo, normalmente eh, pasó muy mal, Pasó muy muy mal. Y caro tres diciendo ahora mismo, pero qué miserable ya el anedónico miserable. Bueno, sí, soy muy miserable, por eso soy el anedónico miserable, joder, si no sería el anedónico monachón. Pero no soy el anedrónico, bonachón, soy el anedrónico miserable. ¿Qué vamos a hacer? Eh, yo, por ejemplo, mire, tiendo a somatizar, a somatizar mucho los, los estados emocionales. Eh, somatizo los, cada uno los somatiza a, a su manera. Yo somatizo los eh, a través del, del sistema nervioso periférico, el ¿eh? sistema nervioso periférico. <risa> estáis pensando todos este neudónico miserable está como una chota pero que te contando contando no joder que ahora voy voy a explicaros lo mejor y vais a pillar eh, eh, somatizo los atraviesa del sistema nervioso periférico especialmente en les, en las eferencias eh, eh, sabéis y si no sabéis contamos lo yo que, que el sistema nervioso periférico tiene dos dos tipos de funciones las funciones aferentes, en sus funciones eferentes. Igual te estoy metiendo la pata, Y ¿eh? el que echan aquí un mogollón de, de neurociencia, está echando los manes a la cabeza, qué sé yo, bueno yo igual no pasa nada porque yo aquí, como no cobro ni, ni tengo que, que respetar a ningún patrocinador, ni ninguna cosa estilo, pues oye, <ríe> digo lo que me da la gana y está y si está mal dicho, está mal dicho, pero bueno, yo creo que ya sí, eferencias y aferencias. y no calla, no, entonces yo lo que sumatizo son las aferencias bueno a ver que yo con lo que son las, no, las aferencias a ver una cosa son las órdenes que envía el sistema nervioso central al periférico que son las que pienso que son las las eferencias que bueno pues pues que manda el dedo muévete el dedo se mueve por ejemplo ¿eh? una cosa así y otra cosa son las aferencias ¿Mm? Las aferencias no, ¿les aferencias son las aferencias o las aferencias anedónico, estás me estando demasiado bueno. La cosa que <ríe> decía que yo lo que, lo que tiendo a somatizar son las aferencias porque empiezo a perder sensibilidad ¿Mm? cuando me pongo muy nervioso o estoy muy preocupado. Que suele pasarme nada más eso ¿eh? cuando, cuando encuentro un y mando huevos. ¿Eh? supongo que será también por, por miedo miedo, no saber hacerlo bien o por el cambio de situación, no sé, no sé, no tengo ni idea. Pero bueno, si sí me tiene pasado muchas veces de, de empezar a notar pérdida de, de, de, de, de sensibilidad o o, o parestés, y eso lo de mi madre, ¿Mm? también en en los órganos sensoriales, en la vista, tal, llego a ponerme extremadamente nervioso cuando encuentro un trabajo. ¿Mm? Y luego por otro lado ¿Eh? Eh, la mayoría de la gente cuando pierde el trabajo, cuando termina un trabajo, bueno, pues tiene normal una sensación de bueno, cierto desagrado, una, un, una cierta tendencia a emociones negativas, ¿eh? Vamos, que se disgusta normalmente cuando termina un trabajo. Oye, pues que a mí me pasa exactamente lo contrario. Que sí, que es que verdad, que es de miserable, ¿eh? decir que me, que me preocupo Que lo paso mal cuando encuentro trabajo Y que sin embargo Yo una liberación para mí y, y me siento bien y tal Cuando cuando quedo sin trabajo Pues pues puede parecer una Una barbaridad Más dicha en estos tiempos Pero bueno, ya sabéis que yo aquí como digo Lo digo todo, digo lo que me parece ¿eh? Pues oye, tampoco pasa nada ¿eh? A ver encontré más gente ¿eh? Encontré más gente Porque ya hay muchos años Que yo, ahora ya no un tanto, porque bueno, ya veo que está que la cosa jodida Y muchas veces hay gente que lo puede tomar mal Pero hay tiempo yo, oye, pues desarrollé el, la, la costumbre De cuando una persona, una amiga, conocida, cercana Que quedaba sin trabajo Yo felicitabla ¿eh? Ya os digo, con cuidadín, porque bueno, yo sé que es lo mejor Esto no puede hacerse con todo el mundo Pero felicitábola sinceramente, porque decía, bueno, ahora ya es libre, eh, tienes mucho tiempo, vas a poder hacer muchas cosas. Yo siempre pensé que el, que el final de... haber el trabajo es una cosa que nos ocupa media vida, yo creo. Por ejemplo, la trilogía esa de la que falen ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas para... Palocio para, para ti mismo, Hombre, tan verdad no ye. porque sí yo por ejemplo soy de los de dormir ocho horas, hay gente que duerme menos y e incluso puede llegar a ver gente que duerma un poco más de, de las ocho horas, bueno no pasa nada, ¿eh? más o menos y un decir ocho horas para descansar, los de ocho horas para trabajar pues ya hay un, ya me parece a mí que hay un poco decir mucho porque a ver Sí, bueno, la jornada laboral igual son 8 horas, pero tal tiempo de ir, ¿eh? tal tiempo de ir para allá, tal tiempo de volver para acá, tal tiempo de comer que igual no a hacer otra cosa, Todos, bueno, que al final en tempitos y flotes yo creo que por lo menos me da vida. Y les, porque los 8 horas de, de descanso te asomando, o ¿sí? sea, y eso no cuenta, me parece a mí, como vida, o sea, en lo mejor hay gente que tiene una vida onírica muy rica, ¿eh? Pero, Y eso sí, eso se compensa. Y pues que sé yo, que no digo nada, pues a lo mejor resulta que sí, y, y, y soy yo el que te he equivocado. Pues bueno, y muy fácil que sea yo el que te he equivocado, sobre todo en este tema, que soy yo un poquitín heterodoxo. Bueno, soy heterodoxo en casi todos los temas, también es verdad. Sí, rara vez coincido con, con Eide en, en algún tema, pero bueno. Pero bueno, sí, sí, sí, es verdad que en este especialmente yo creo que soy muy extremadamente heterodoso y muy miserable. ¿eh? Por eso que tengo que tengo de primer apellido ese. Porque, porque me parece que lleve miserables un poquillino. ¿eh? Lo de preocuparse cuando encuentres trabajo y, y alegrarse, aliviarse cuando, cuando quedes sin él. Mm, hombre, mm, no me pasa en el mismo grado siempre. ¿eh? Eh, sí es verdad que cuando topo trabajos que tienen una cierta dificultad, por lo que sea, ¿eh? pues eso, lo mejores es meto por miedo, no puedo hacerlo, tal, pues agarro esa preocupación. Otras veces, algo ando trabajos es que, que bueno, sé que voy a poder hacer el sin problema, o que voy a poder llegar el sin problema, qué tal. Y hombre, digamos que la sensación ligeramente desagradable sigue. ¿eh? Yo creo que la última vez que me alegré por encontrar por al un trabajo que me alegré así, pero mogollón, ¿eh? esto de, de ilusión, de sonrisas, de llamar a la gente y contáyoslo, fue en el, en el año 2008. ¿eh? Y ya estamos a tres, o sea, que imaginemos. y vosotros podéis decir bueno, bueno, pues tampoco será tanto no, no, pero llegué del 8 al 13 tuve una cantidad de trabajos que, que no veas, veáis, ¿eh? ¿eh? cortinos, ¿eh? cortinos, eso sí, todos cortinos pero bueno, oye, muchos tuve ocasión de, de alegrarme y entristecerme muchas veces, ¿eh? y hostia, a la vez que recuerdo que más feliz fui cuando acabé un trabajo fue un trabajo que bueno Mira, lo curioso, porque ese trabajo fue el que más matice de todos Somaticelu, cuando la semana antes de empezar, madre de Dios, o sea, llega a notar cosas, pero que yo creo que, que les nota uno cuando toma tripis o, o muy de así, pues yo sin tripis, tío, yo solo contraballo. ¿eh? Eh, eso es lo que os contaba, de, de visión borrosa, de, de visión túnel, de pérdida de sensibilidad. Un hormigueo constante en, en, los ne en los dedos, por ejemplo, de la mano derecha. Todo eso por un trabajo, ¿eh? ¿Mm? Todo eso por un trabajo. Y luego, sin embargo, el último día, cuando volvía al trabajo, volvía en alza. ¡Madre de Dios! Volviera un, un maníaco. Tenía personalidad maníaca. Venía, yo veía que la gente, el que estaba sentado al día un en alza, venía mirándome de, así de rojo y tal. Y la demás gente que venía en el autocar también... Porque yo iba ahí con los cascos a todo volumen, bailando y tal. Eh, hice cosas que no... hacía yo la vida. Silvaya una mujer. Yo nunca hecho eso. Oye, pues entró una rapacina en el alza. Yo, yo, yo, de verdad. Que ya lo sé, que yo nunca nunca feo eso. Que no... Que no... es Pues fíos, de verdad, que pasó. No normal, Ya lo sé. Pero, pero bueno, pasó. En fin. Que... Que... que, que Oye, ¿qué pasa? Otro lo ocultaba, yo no lo oculto Yo, yo pasame eso y cuéntolo Y ya está, joder Cago la, cago la ley Bueno, eh, pues fue el trabajo Con el que, con el que más me pasó Más me pasó eso Día de miser Ya lo sé Pero bueno, según lo mires también Porque, joder ¿para qué vale? El... ¿Por qué trabajamos? ¿Mm? ¿Por qué trabajamos? ¿Vamos a, a hacer la...? la reflexión sobre el sobre el trabajo, el porqué del el porqué del trabajo. Pongo un tanto en milongas. De que trabajamos para pa socializar, para sentirnos útiles al, al consunto, para tal. Bueno, pues yo creo que no. ¿Mm? Que no sé hasta qué punto eso ...eso es verdad o es mentira. Eh, yo creo que, que trabajamos, ¿eh? Eh, básicamente, para sacar dinero. ¿Mm? Y entonces en ese sentido puedes decirme... Pues tú ya es un miserable... Porque cuánta gente hay que necesita dinero... Y necesita trabajo... Y entonces no tan... Además... Los tiempos tal como tan... Ya que estoy metiendo tu tocármelo en la boca... ¿eh? Por eso fue gorrido raro... Que no están los tiempos ahora mismo... Para... Para andar contando que te... Que te preocupes cuando cuentes trabajo... Y, y te alegres cuando lo pierdes... Bueno pues a lo mejor si sencillamente... ¿eh? Que a lo mejor ya es sencillamente que, que los hay que no tenemos tantas necesidades Y que por eso no necesitamos tanto dinero ¿eh? y, y cuidadín, que yo no estoy diciendo que, que yo no, no, no soy esclavo de, de un montón de necesidades creadas Hombre, claro que soy Soy esclavo de una cantidad de necesidades creadas que, que podéis flipar ¿eh? Que podéis flipar Pero a lo mejor vamos a, vamos a reflexionar juntos. ¿eh? Cuando digo esto, esto queda muy bien en la radio. Vamos a reflexionar juntos. No, yo mentira, voy a reflexionar yo. ¿eh? Bueno, vosotros reflexionaréis si queréis. Si vos peta, yo voy a reflexionar aquí. ¿eh? Voy a reflexionar acerca de las necesidades que tengo. Yo digo que tengo mi Poké. Y por eso eh, no necesito... A lo mejor no, no tengo tanta falta ni tan acuciante la mi necesidad de un trabajo, de un trabajo cualquiera, ¿eh? Porque ahí, de la misma manera que vos digo, que, que a mí me agobia el, el necesitar trabajar y tal, de la misma manera digo vos también que, que hay muchos, muchos llavores, ¿eh? que yo les fadría a cambio de, de nada, ¿eh? de fecha bueno feo de algunos liadores a cambio de nada porque porque me gusta fáciles normalmente cosas que tienen que ver con, con ellos un gabito a los demás ya veis y yo que soy miserable ¿eh? yo que soy miserable pero gusta me gusta me facer esas cosas bueno si sí, de vez en cuando gusta me esas cosas Pues, pues que pues decía eso, que bueno, pues a lo mejor, bueno, precisamente gusta me hacer esas cosas y, y muchas veces pienso que podría hacerles en, en, sin que prácticamente me, me dieran perras a cambio, porque, porque, bueno, pues porque tengo pocas necesidades o tengo sencillamente menos necesidades que otros que tienen más necesidades que yo, puede ser, puede ser mejor decirlo, decirlo de esta manera, porque, claro, yo, por ejemplo, Hay otra gente que tiene la necesidad de de tener un, un coche para desplazarse. Yo no lo tengo, no lo tengo. Digamos que empecé que antes no lo tenía porque no lo tenía para él y, y que con el tiempo fui desarrollando la la innecesidad de tenerlo, ¿eh? la no necesidad de tenerlo, de intentar arreglarme sin ello y ya la tira para adelante. O otras cosas Hay gente que tiene la necesidad de tomar un café perito todos los días Cosa que no me parece ni bien ni mal Pero yo no tengo esa necesidad Por cierto, aprovecho desde aquí para mandar un un saludo enorme Y un agradecimiento muy sincero A, a todos esos amigos que tengo Con los que cuando quedo No tengo por qué tomar nada ¿eh? Voy a explicarme un poquito más la mayoría de, de la gente asume que, que quedar con alguien para pa charlar para contarse cosas pues hay que hacerlo a lo mejor en, sentados a la mesa de un bar tomando un café ¿m? yo por fortuna hombre, a ver, yo sé que fue hacerlo fegol todos ellos por ver a esas personas pero pero no veo la necesidad yo por eso soy mucho más feliz cuando quedo con alguien para pa dar un paseo ¿eh? o para sentarme en un banco ¿eh? sí sí esas cosas que pasen casi recíes aquellos no pues yo soy feliz así y por eso quiero mandar un abrazo muy grande a todos los, a todos los amigos que tengo que los tengo no son muchos pero pero algunos tengo que cuando quedamos pues pueden quedar sencillamente para dar un paseo ¿eh? para caminar por la calle eso me encanta eso me encanta Acabo de hacer este inciso y sigo con el tema de las necesidades. Entonces yo puedo decir, bueno, pues yo como no tengo esa serie de necesidades, y que habla del café diario de, o del coche o de tal, pues habla de muchas otras cosas. Y yo puedo decir, chuleándome, yo no tengo esas necesidades, porque yo con tener para eh, pa vivir, para pa, pa la mi casa y para tal, tengo bondo Y, y eso ye tener pocas necesidades. sí pensáis que lleve tener pocas necesidades creáis yo por ejemplo vivo en piso ¿eh? y y yo por ejemplo hablo en el grifo y sale agua podéis decir eso es una necesidad básica anedónico agua corriente en casa joder pues no, no yo no necesidad básica qué me quita a mí ¿eh? Y más sinceramente, y esto digo, voslo, lo estoy diciendo, lo sinceramente, ¿quién me quita a mí de coger una garrafa eh, y ir con ella todos los mañanas a cargarla a, a una fuente? 30-40 minutos que leyendo en mi casa hay una fuente, incluso menos, pero bueno, ya voy a decir, vos además, es una, una fuente que. Que, que no está super explotado y que nunca va a haber cola ahí para cargar para cargar agua 30 o 40 minutos de mi casa que me quita de ¿eh? de agarrar una garrafa ¿eh? y, y de acoger agua una garrafa de 10 litros yo creo que más de 10 litros al día en un gasto entre cocinar y beber y ya ah, bueno, Podéis decir, no, pero claro, para llevarse igual falta más de eso, porque puedes tener una ducha y. Coño, pues no te peguéis la ducha. Eches la.. en ¿eh? una Una bacenilla en una pota, ¿m? Y oye, pues vas cogiendo ahí el agua necesaria para frotarte y pa'. y para aclararte. ¿m? ¿No os parece? Yo creo que sí. ¿Qué me quita de facelo? Pues en realidad no hay nada que me quite de facelo. ¿eh? ¿Podría vivir en, sin, en, sin tener agua? ¿En sin tener contratado el agua? ¿Eh? perfectamente Por poder, claro que podría ¿Podría beber? Sí, la, la voy a coger la fuente Y potable ¿Podría cocinar? Que sí, joder, no os digo que la voy a coger a la fuente Y que ya agua bueno y potable porque no me a poder cocinar con ello? Sí, claro que podría ¿Podría lavarme? Yo sí, hombre, claro que sí ¿Por qué no? ¿Mm? Perfectamente Y además seguro que gastaba Bastante menos agua Que yo un bien eh, escaso ¿eh? Gastaba bastante menos agua De esta manera Que que teniendo que Que teniendo que abrir el grifo Seguro que sí, seguro que sí Estoy absolutamente seguro ¿Eh? Puedes decir Coño, pues mira, yo un poco raro Pero pero igual sí, ¿verdad? Eh, ¿Qué más cosas tengo de las que podría prescindir? yo por ejemplo tengo tengo gas ¿Mm? y es necesario el gas tengo gas la ciudad pero bueno podría ser igual si tuviera gas bután ¿eh? y es necesario entonces alguno puede decir bueno me seguí... para pa, pa calentar el agua por ejemplo para la base coño no puede calentarse en una pota ¿eh? yo cuando yo era, era niño, acuérdome que, que en casa la, la, la mi abuela la paterna ¿eh? una casina de, de pueblo, en una aldea, una aldea en eh, no había presión a bonda como para que fuera el calentador sino que lo que hacía era calentar el agua en, en una pota ¿eh? y luego llevar esa pota para pa el baño Y bueno, ya lo que hacía de aquella y era llenar la, la bañera con el agua que caleciera, que caleciera el fuego. ¿Mm? Yo en este caso no podría hacer eso porque se si voy a coger nada más una garrafa de 10 litros, oye. Aunque bueno, teniendo en cuenta que, que en un trabajo, pues podría ir a coger una garrafa de 10 litros, llevarla para casa, ¿Mm? Y, y luego en la tarde pues a lo mejor dirá a coger otra garrafa otros 10 litros y llévalo para casa ¿eh? y ya sería más pero bueno Y tú que también podéis decir vosotros y si no tienes gas ¿cómo debes a, a carecer el agua? Eh? ¿cómo debes a poner el fuego si no tienes con qué hacer fuego? y verdad ¿cómo debo a poner el fuego si no tengo con qué con qué hacer el fuego? Eh? no tengo que encender el fuego si no tengo contratado el gas o compro una bombona de butano sí hay muchas cosas que arden uh -huh. hay muchas cosas que hacen y que me, ¿Eh? me quita a mí de prender un fuego que me quita a mí de prender un fuego que me quita a mí de tener una una estufa de de leña ¿Eh? Una de esas estufines de, de leña que que tienen arriba una superficie para para acalecer las cosas que me quita a mí de tener una de esas seguro que me sale más barato fáceme con una ¿eh? con una estufa de esas que, que tener eh, que contratar que tener contratado el gas ¿Mm? seguro, segurísimo y y como como podría ¿eh? como podría hacerla funcionar que utilizaría el combustible, madre de Dios Demos un paseo, una noche cualquiera por la ciudad, y ya veréis si no hay madera bonda puesta ahí para tirar. ¿Mm? Madera que lleven para pa coger esa. ¿Mm? Que sabe Dios que fue con ella. Dios se en compost, si, la, si la, la echan al vertedero, sí si que fue con ella. Pero bueno, hay madera bonda, caches de fruta, por ejemplo. Mira, solo con caches de fruta, C caleces ahí litros y litros de agua. Y faster les comides y de todo. Mm -hmm. Que te quita de hacer la comida Poniendo la pota ahí arriba ¿eh? Y llenando el canal de agua esa que trajiste de la fonte ¿A ¿Ah, que tardes 4 o 5 horas En, en hacer un, un pote Bueno, y Si no tienes otra cosa que hacer O no tengo otra cosa que hacer ¿Mm? Otra necesidad creada que, que puedo quitarme de arriba Yetricidad Que necesaria la yetricidad ¿Para qué? ¿Mm? Pues decir, coño, pues si no tienes electricidad, Lo primero es que no tienes luz Que me quita de De, de, de usar Vélez Por ejemplo ¿Mm? Que me quita usar Vélez Vuelvo a decir Seguro que es mucho más barato ¿Eh? Mercar un mogollón de Vélez Que, que no tener Tener la factura de la electricidad ahí todos los meses Seguro. A mí mucho más y, sin más arriba de Esos veles. ¿no? Es el toda esto la cera ya derretido para pues, hacer nuevos veles. Y que se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer perfectamente. Con lo que ya, en lo mejor, ni de siquiera necesitaríes ¿eh? la, la electricidad. ¿Cómo me caliento? Oh, con el frío que fae. En Asturias yo creo que nunca no llega a hacer tanto frío como para no poder... ¿Eh? ponese prendes a como pa como para taparse de ese frío y en dasina coño si, si tienes una una estufa de, de ña ¿eh? porque no vas a porque no vas a poder carecerte con con esa estufa de deña ¿Eh? hombre otro problema también es que si no tienes contratado el agua tampoco tienes contratado el saneamiento ¿Eh? y claro Pues entonces igual no tienes tampoco agua en el váter, en el retrete. No pasa nada. Retrete seco Aproveches la mierda para pa hacer abono. Que llegue que no, que tan yocura Todavía la semana pasada estuve hablando de, de cómo hacían <coughs> abono eh, en el pueblo cuando, cuando el mío Wolo bueno, ya era. y era niño. ¿Mm? Tirándoles bacenillas de cagar y vestándoles con, con la. Con, la, con los mal hierbas ¿eh? Y más cosas Pero bueno, podría hacerse Podría hacerse perfectamente Otra serie de necesidades Que, que en realidad me sobren <coughs> Ay Dios, estuvo aguantando siento ser hasta ahora Pero mira, ¿eh? hubiera sido mucho Mucho cuenta hasta el final Perdona <risa> Perdona, bueno, no, porque al fin y al cabo esto es una radio del libre y yo hago lo que quiero Por cierto, haciendo un inciso con el tema de las necesidades creadas, porque yo creo que ahora que salió este tema, tengo ganas de, de comentarlo. Al mío Golo, últimamente he hablado mucho del mío vuelo pero bueno, que vamos a hacer, yo soy una de las personas de, de referencia que, que, que, que, que yo manejo en la mi vida. Mi ¿Mm? Golo, el, el otro día, bueno, como estoy siempre viendo por la radio, haciendo cosas por la radio y tal, entró por la radio, decime el, pero. Mm, se vos pasa por la cabeza Porque claro, mi piensa Que a lo mejor, <ríe> que no lo pensamos. Eh, no Se vos pasa, joder Metéis algo, algún anuncio O alguna tal De algún de alguna tinduca o lo que sea Y así sacáis unos perros ¿eh? Para el radio Y yo dije ya, bueno, pero No queremos hacer eso Y él decía a mí, pero ¿por qué? Y, y entonces yo intenté explicar Lo que yo era una radio libre Pero sin utilizar estas palabras Porque a ver, esas palabras igual les entendemos Otros ¿eh? Pero otras pero gente Sin una Digamos, formación previa ¿eh? Pues a lo mejor no les entiende. La formación previa es básicamente lo mismo Que yo voy a decir ahora mismo Yo lo que, lo que te expliqué Digo, no, mira, bueno, vamos a ver Porque tú imagínate que tú tienes una tienda Y que <coughs> quieres poner un anuncio en la red Para que la gente te conozca ¿no? Y voy a ir a la tu tienda Dice, sí, claro, eso ya la gracia Digo, sí Bueno, pues entonces ¿nes? querrás ponerlo En un programa que se escuche bastante ¿eh? Para que así lo escuchen Lo sienta mucha gente La, la publicidad de la tu tienda Dice, sí, sí, claro que sí Digo, bueno, entonces El que faiga ese programa En el que tú pones el tu anuncio Oye, pues tendrá que Es muy eso por intentar hacer las cosas de manera ¿eh? que mucha gente lo, lo sienta y, y así Se serían ¿eh? muchos los que los que escuchan ese anuncio y el anunciante está contento y siga, y siga pagando para pa salir ahí. Claro, claro. Y claro, si falla eso, a lo mejor ya no me dice exactamente lo que él hubiera querido decir, sino que dice lo que. Tiene que decir políticamente de una manera Políticamente correcta Para que siga habiendo mucha audiencia Y siga pagando ese anuncio Y entonces Sin yo decir nada más Dijo claro Y vosotros lo que realmente queréis Es que la gente vaya allí a decir lo que quiera Y dije sí, Exactamente Esa es la, la pretensión que, que tenemos que, que una persona Vaya allí a a decir lo que lo que exactamente quiera radio cuque y eso y un sitio donde la gente bien esperemos a decir exactamente lo que quiera es en ninguna corta pisa poder ser Otra vez, se quita todos vosotros Sintiendo rara de sintiendo anedonia sintiendo Falara, la nedonico y miserable Que decía ahora el chat ¿Visteis que cantamos guapo? Pero no me contesto nadie. la gente no están pendientes del el chat, en otras cosas se ve que tienen el programa de fondo pero pero no tan pendientes del chat normal ¿eh? que quieres que os diga y como para tener que estar encima para arriba pendiente <risa> ya, ya no ya con con con con hacer ¿eh? con, con sentir las para arriba hay que estar pendiente de la pantalla y no de la partín ves otra necesidad creada a ah, mí claro eh, si tampoco tenía electricidad tampoco podía podía sentir a la Radio Cuca Sí, porque podía sentirlo con un coso a Piles, ¿no? comprado los Piles que duelen la de Dios y ¡ala! Las necesidades pueden cortarse de muchas maneras ¿eh? eh, No es ya lo mejor tan verdad que necesitemos tantas cosas como, como pensamos Habrá los que Que, que te digan que sí, habrá los que, que te digan que necesitamos tres esas cosas porque no vamos a ir para atrás ¿eh? no sé hasta qué punto librarse de, de necesidades y, y ir para atrás yo pienso que no ir para atrás el, el ese libro de, de determinadas necesidades yo hay muchos años cuando trataba con gente a lo mejor del, del mundo de, la, de lo que ellos llamaban liberación animal Eh, yo bueno mi ese término se me pareció un poquín eh, bueno chorra porque ya decía a ver, pero pensáis realmente que un animal eh, siente sea el sí mismo esclavo liberado un animal no humano quiero decir no sé hasta qué punto ¿eh? <coughs> y luego aparte no sé eh, vamos a suponer que sí Pues ese, ese, Esa prepotencia de considerar que soy yo el humano El que tiende a hacer por liberar ese otro ser Bueno, pues también parece un poco eh, Bueno, sí, luego también ellos que decían No, pero yo que eh, somos lo único que tienen los animales Y, y los otros animales, por decir, ¿no? ellos vamos a fallar Bueno, yo lo que pasa que la cuestión era que estaba de acuerdo con lo que ellos decían Pero yo decía que, que tú, por ejemplo, cuando te de, de comer carne, ¿eh? no liberabas a los vaques o a los gochos. ¿eh? Te liberabas a ti mismo de la dependencia que tenías sobre los vaques y los, y los gochos. ¿eh? Eh, el liberado no es el bicho y eres, y eres tú mismo. Yo entendía la cena y una cosa muy parecida ayer la que la que pienso para les, pa les necesidades mm, yo pienso que eh, liberarse sí que prescindir de determinadas necesidades eh, y conseguir que esas necesidades dejen de ser necesidades y liberarse liberase de, de las necesidades De la misma manera que cuando tú no comes carne Yo pienso que te liberes de la necesidad De la dependencia de la carne para vivir Pues de la misma manera pienso que cuando tú No tienes necesidad de otro, de una cosa De lo que sea Que para otros ya es una necesidad absoluta Pues tú ya es más libre que esa otra persona Que siente la, la necesidad Claro, esto pues llevamos y hay filosofía pura ¿eh? en lo que estoy en lo que estoy entrando pero puede llevarnos a una apatía y un vacío absoluto ¿eh? el no necesitar nada puedes decir hostia, si no necesito nada entonces vaya mierda de vida no si no necesito nada lo mejor tampoco disfruto de nada no sé interesante hay una reflexión interesante habrá que hacerla habrá que más a fondo O, o pues tener otro tipo de, de necesidades ¿eh? que a lo mejor la manera de satisfacerles no es obtener eh, dinero a través de del trabajo ¿eh? pues tener la necesidad por ejemplo de pisar prado yo no tontería pero yo por ejemplo tengo la necesidad de pisar prado eh, no quiero decir necesariamente ¿eh? la necesidad de, de quitarme los zapatos enriba de un prado y pisarlo, ¿eh? Que también, pero cuando yo falo de la necesidad de pisar prado, a lo mejor estoy hablando sencillamente de la necesidad de, de, de salir un momentín de lo que es la ciudad y estar en un sitio que te ha rodeado de, de hierba, de, de árboles, ¿eh? de bichos de un pitu cantando baloyoye de un espaques de y eso no quiero decir a lo mejor marchar al pico a las montañas los picos de Europa a lo mejor que desde sencillamente salir un poquillo a lo que lleve y dar una vuelta por alrededor a lo mejor sí que tengo necesidad necesidad de eso pero bueno creo que llevo una necesidad para la que no fa falta perres no Los perros siempre vienen bien, vienen bien para todo. ¿eh? Eh, que esta que, que no soy yo de esos que dicen eh, esas tonterías, porque yo lo siento, tengo que decir que yo una tontería, tonterías o de que eh, los perros no dan la felicidad. ¿eh? Yo, verdad, que no dan la felicidad, pero estoy absolutamente convencido de que la compren. ¿eh? Por ejemplo, si yo estoy diciendo que ...que trabajar me resulta eh, muchas veces en muchas ocasiones según que trabajo... según angustioso ¿eh? porque cuando estoy trabajando sencillamente para pa obtener perros pa para cubrir una serie de necesidades resultando bastante angustioso. ¿eh? Cuando estoy trabajando pues por otras razones en las que creo que me gustan o qué tal, entonces bueno pues es diferente, eso sí me eso sí me presta de, de otras, muchas maneras. Pero si ya sencillamente les perres, pues ya angustioso Y bueno, pues si tienes algunas necesidades para las que no fa falta esos perres, pues a lo mejor tampoco no hace fa falta trabajar para agamar esos perres. ¿eh? Y si no fa falta trabajar para agamar esos perres, en realidad soy tan miserable ¿eh? por, por decir que yo en muchos casos alegrarme cuando quedo sin trabajo y me cuando encuentro de algunos trabajos no sé, ahora mío sí, a lo mejor no yo podría decir vos, no, me no veis como al final no soy tan miserable no vamos a ver, si, si yo mismo me llamo a mí mismo, la neodónica miserable pues será que, que si soy así nada de miserable que yo mismo pienso que soy miserable, ¿no? sí, miserable por lo menos en, en este mundo en esta sociedad y en adaptado que vamos a que vamos a hacer tendría que estar en otro sitio en otro sitio diferente para pa sentirme con adaptación hoy por ejemplo pasame me una cosa ¿eh? graciosa o no no lo sé eh, yo hay unos meses comenté a comenté a un conocido digo mira conocido no un amigo un amigo y sigue siendo un amigo comenté estábamos hablando de trabajos de, de iniciativa de tal digo ya mira yo inicié o sea emprendeduría digamos no tengo ninguna porque porque parece que, que eso lle un timo eh, un timo que están intentando vendernos a ah, la emprendeduría no sé qué y tal y no lle no llegue porque sea ya una buena opción y es sencillamente porque lleva una manera De, de que los poderosos eh, eh, pueden seguir chupando de que el Estado cada vez por ejemplo tenga menos eh, o, o quiera quitarse responsabilidades en, en atender a la gente eh, en tema laboral en tema de, de todo tipo eh, y una manera de que, de que el dinero fluya porque de esa forma hay que pedir créditos y pagar intereses y todas estas cosas eh, y una manera de enriquecer A los, a, los, a los banqueros a los que manejen eh, eh, esos perres esa entidad, entidad etérea que lleve el dinero porque tú, sí, bueno, ves billetes y, y monedas en bolso, pero bueno, eso llena más una mínima parte de todo el dinero que supuestamente existe, que se está moviendo, que en realidad no existe físicamente, entonces ese dinero son nada más unos apuntes ¿eh? unos apuntes que, que benefician enormemente a algunos A algunos pocos individuos, y iba a decir a algunas pocas personas, pero no, yo creo que son reptiles. Eh, beneficia a unos pocos reptiles y sin embargo a, a las personas tiene unos extremadamente jodidos. Ya, bueno, que eso, que yo pienso que, que todo eso de la emprendeduría, que hay un, un engaño a bobos. Entonces yo decía bueno, estoy este collazo: digo, mira, yo por ejemplo me encantaría, eh, eh, a ver, yo sé de algunas cosas ¿eh? y sé de algunas. en algunas cosas que son útiles y, y digamos que bueno pues modestamente conozco de algunas técnicas para para aprender a otras personas y modestamente también eh, eh, pienso que son que son útiles que son útiles que es útil que esas otras personas lo sepan entonces yo decía mira yo por ejemplo el, la mi iniciativa empresarial mi emprendeduría sería Eh, cargar con un taburete hasta el campillín, subirme y ponerme de pie arriba el taburete, contar todas estas cosas que, que yo sé eh, y, y la gente que le interese que venga a sentirles y a preguntar y a aprender. Y cuando termine pues sencillamente pasar la gorra y si alguien quiere echarme de alguna perra que me la eche el eh, mismo. si el otro no quiere echar nada pues que no lo eche Él mismo. ellos mismos ellos mismos y para mí esa sería la manera ni montar empresas ni nada me da ninguna parte ni no estéis en vinagre claro eso podría ser eh, por ejemplo pasando de, de todas esas necesidades me ¿eh? en entre cuatro palos en monte a <ríe> lo mejor y, y, y no teniendo no gran cosa ¿sí? a lo mejor podría ser hacer así ¿no? Bueno, pues el rapacisti recogió la idea y vino hoy con, bueno, pues con la idea de que si montar una entidad jurídica de esta manera para hacerlo así, no para hacerlo allá, Sana tal. La verdad que el es un mogollón, ¿eh? Y, y presentamos de una manera en la que no hay que no hay que invertir nada y, y que bueno, que al fin y al cabo ya lo más parecido es mira Yo lo más parecido a lo que tú me decías Pero un poco más Racional <risa> Digo, sí, yo verdad yo verdad. Y bueno, pues, pues Sin da sin a mí no me No me convence demasiado Pero bueno, oye, será por eso, será porque En realidad ¿Cómo coño me va a convencer Si, si, si soy un miserable? No es tan fácil Convencer a A, a los miserables, ¿no? Bueno, pienso yo que que no lle que no una cosa tan tan sencilla, ¿eh? ¿Eh? En fin, qué vamos a bueno, vamos a fazer. Bueno, hoy ponemos otro a cantar, no sé qué cantar. Ahora mismo os pongo otro cantar de, de esta misma rapacina que vos puse antes. ¿eh? Prestamos, veía una rapacina que prestamos mucho la la música que fa y ya más adela, ¿eh? por lo visto. y a mí pues la música de fala de la esta que decís que no paga pega conmigo pero pues, ¿no si un ves que conmigo pega todo los pues, que te sentirán en donia no ves que, que, que cualquier cosa que ponga eh, yo por aquí eh, pega conmigo eso es muy raro soy heterodoxo y y yo les, les etiquetes esto es mira veis antes ponía etiquetes al principio del programa y ahora ya estoy despotricando con con las etiquetes ah, pues qué vamos a hacer eh? y así bueno pues lo he dicho que tiene una, una, una voz así una muy guapa esta la rapaza esta y que yo soy muy de, de postres femeniles ¿eh? no sé por qué no hay así una voz masculina que me tenga a mí tan fascinado y sin embargo hay, hay muchas voces femeninas que sí que me que sí que me van, que me que me llamen, ¿no? que me llaman y que me enganchen, no sé ¿será cosa de la heterosexualidad? no creo, porque yo soy más bien asexual que heterosexual pero bueno, y qué sé yo, a lo mejor hay algún resto que me queda que me queda ahí de, de los viejos tiempos qué sé yo, no sé, a la sentirlo y a ver qué os parece Bueno, sentirlo si se siente. Ah, no, ya sé por qué no se siente. <risa> vale, fue pifia mía, pero bueno, ya sabéis que los pifes formen parte in in indisoluble con genetonia. <risa> temprano, lo sé, no sé, perdona, ya es temprano, son es 11 y media, nada más. ¿Voy a marchar ya? Sí, a ver, mi pecho un tapa alegrías, ¿eh? Y es verdad que conseguí toser nada más una vez mientras todo el programa, pero ya que tuve comiendo caramelos. Yo no soy de comer caramelos, ¿eh? De más, eh, metíme una dosis de azúcar mayor que la que me meto en todas las semanas, porque llevo no me doy cuenta ahora si dos o tres caramelos, lo que va de lo que va de anedonia y eh, mucho azúcar por lo que yo suelo tomar. Eh, tomo poca azúcar, además ahora aficionéme al, al azúcar moreno, eh, que endulza menos, con lo que tanta dulzura, dejamos que, que ya está hasta hasta repunándome, me hasta está repunándome voy yo. ¿Eh? así que bueno voy a voy a dejarlo ya porque ¿eh? yo creo que ya también por esta semana más mira ya el cuando no me dolía ¿eh? ahora ya estaba nada más con la tos y un poco de moquera y ahora ya está empezando a dolerme un poco, ¿sí? normal de tanto de tanto usado como como por un como por un dolero viste bueno como vos como vos contaba al, al principio pues esta esa hermana tocándome las narices el lo que el lo que y el, que y el, el la informática vamos que, que por el ordenador este de de la izquierda por el que pongo la música resulta que no no me reconoce el el yapicerín de música que pusí ¿eh? entonces como no me reconoce el, el yapicerín de música que puse, pues parece ser que, que el cantar final ¿eh? que yo siempre traigo preparado en el en el en el pues voy a tener que ponerlo a través de, del internet esperemos que suene bien seguramente ya alguno que suene bien lo que pasa es que vídeos de este cantar y de alguna otra vez que no me quedó otro que poner por internet sonaba como el culo que suena como el culo no pasa nada porque al el el de decir suena como el culo debería ser decir suena como el culo o, o, o suena como la, la, la nariz ¿eh? porque al fin y al cabo el culo y una parte de la anatomía que no, no hay ningún motivo para menospreciarla respecto a las demás entonces voy a poner esa voy a, a ir poniéndolo ya ¿eh? voy a ir poniéndolo ya y voy a ir despidiéndome y saludando a, si, a ver si no me si no me el toro porque porque tengo mucha gente a la que a la que saludar hoy hoy tengo que hoy tengo que saludar coño espera vamos a ver Ay, todas las misma pifias de antes pero que no ya siempre que ya sin la persona que lo dicho que anedonia no sin pifias no llegan no, ya no anedonia y que hoy tengo que saludar a toda la gente que estuviste en el chat tengo que saludar a fuku a tamara a magla a trovador Tengo que saludar a todos, tengo que saludar también a toda la gente que estuvo sintiendo a Netonia a través del www.redecuca.org ¿eh? Aunque no tuve en el chat Tengo que saludar por supuesto a toda la gente que tuvo en el 107.3 de la frecuencia modulada ¿eh? Tengo que saludar a toda la gente que lo descarga. Tengo que saludar un coche que va a camino de, de la Puebla de Allende ¿eh? Que hay mucho que no lo saludo Y tengo que saludar esta semana a unos tipos que se llaman Algoriao Y, y palabras como balas Que la semana pasada falaron bien De este programa en el, en el Twitter Pues a todos esos Os deseo que penséis Y eso Y que no nos cojan Cada semana que viene O no Señor maestro Solo ha servido para que ahora sepas Que esto es un cabelo Pura y simple tomadura de pelo el pasado por arte Tiene vida propia Y va cambiando Según convenga de biografías En la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 general, aunque ya da igual Porque hoy los supuestos contestatarios miren también de las arcas del Estado rompa ya un silencio Dale duro que te dio primero Únete a la disiderucía, piensa Y que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan